El 14 de abril de 1941 Ustacha, una organización croata patriótica, es puesta a cargo del Estado Independiente de Croacia por las potencias del eje después de la invasión de Yugoslavia el 6 de abril durante la Operación 25. Ustacha Ustacha fue una organización nacionalista croata fundada en 1929 por Antepaveli. Se fundó después del asesinato del líder croata Shepanradi en el Parlamento en Belgrado. Su propósito era conseguir la independencia de Croacia y la formación por primera vez en la historia de un estado croata, basando su política en la diferenciación racial y la supremacía étnica del pueblo croata. Durante la Segunda Guerra Mundial y tras la entrada de la Alemania de Hitler a Yugoslavia, la Ustade gobernó en el llamado Nezavisna de R.A. Barbatska, estado independiente de Croacia. Tras la derrota de las potencias del eje por el bando aliado, la resistencia yugoslava, basada principalmente en la oposición serbia al régimen nacionalista, expulsó al Ustacha del poder y Croacia volvió a formar parte del Estado yugoslavo como una de las repúblicas federadas a la nueva República Federal Socialista de Yugoslavia en 1945. Los objetivos de la Ustacha se vieron cumplidos con su resurgimiento tras la muerte de Tito. A finales de los años 80 surgieron varios grupos paramilitares en la República Yugoslava de Croacia que se hacían llamar a sí mismos Ustacha. Finalmente Croacia logró su independencia. El principal símbolo Ustaha era una U. Este símbolo se usó porque podía ser fácilmente escrito en las paredes para hacer propaganda Ustaha. A veces se incluía dentro de la UNA cruz. También fue símbolo Ustaha el damero rojo y blanco, que hoy en día es el escudo de armas de Croacia. Los ustachas saludaban con un zadom, para la patria, a lo que se le respondía con un spremni. Preparados. Antes de la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1928, en plena lucha nacionalista dentro del reino de los serbios, croatas y eslovenos, un líder del movimiento nacionalista croata del Partido de los Campesinos, Sgepan Radi, fue asesinado por un activista serbio llamado Punia Array. Como respuesta se creó en el entorno de la Universidad de Zagreb el movimiento juvenil croata bajo las órdenes de Branimir Geli. Ellos defendían el honor del pueblo croata por las continuas vejaciones a las que eran sometidos por el gobierno central. Ante Pavelik se adhirió un año después a la organización llamado por el propio Geli. Desde la organización se empezó a editar un periódico, Rovatsky Domobran, que sirvió para intentar convencer a la opinión pública croaca de que los problemas de Croacia se debían a una especie de mandato del gobierno de Belgrado y que la mejor muestra fue el asesinato de Radi. El nombre de Domobran hacía alusión al término con que algunos croatas definían a su ejército nacional. Así surgió una división entre los partidarios de Paveli, a favor del apoyo de la violencia para lograr la independencia, y los nacionalistas croatas más moderados, que pensaban equivocadamente que se podrían conseguir mayores cuotas de autogobierno con un avance de la democracia y el parlamentarismo. Algunos miembros del partido croata por los derechos, más moderado que Paveli, se volvieron más beligerantes contra el gobierno central cuando el Ravatsky Domobran fue prohibido, y más cuando el rey prohibió todos los partidos nacionalistas en enero de 1929. Pavelik y muchos miembros del partido croata por los derechos decidieron exiliarse. Allí formaron lo que sería el germen de la Ustachá. En abril de 1929, Pavelik y sus compañeros de exilio firmaron una declaración en Sofía, Bulgaria, junto a un grupo de nacionalistas macedonios. En esa declaración pedían el respeto de los derechos humanos y la total independencia de Croacia y de Macedonia. Los exiliados nunca regresaron a Yugoslavia, organizándose poco a poco. Por fin, en 1932, utilizaron el nombre de Ustacha por primera vez. Ese mismo año comenzó su acción guerrillera organizada, con un ataque liderado por Andrija Artukovic, que fracasó. La Ustacha ajustició al rey Alejandro I de Yugoslavia en 1934. El atentado fue reivindicado y compartido con un grupo independentista macedonio. Tras este hecho, los Ustacha fueron considerados una organización criminal por la mayoría de las democracias de Europa, prohibiendo todas sus actividades. Esto causó un gran apoyo popular dentro de la desencantada juventud croata, especialmente entre los universitarios. Se empezó a publicar en 1939 en el entorno universitario de Croacia el Rvatskinarov, una revista totalmente apoyada por la Ustacha. Segunda Guerra Mundial. Ante Paveli. El eje entró en Yugoslavia el 6 de abril de 1941. Desde ese momento, la Ustacha proclamó el nuevo estado croata independiente, bajo el protectorado del Tercer Reich. El gobierno Ustacha de Antepaveli creó el 10 de abril de 1941 la Arbatska-Legija, legión croata, que hacía un llamamiento a los ciudadanos para alistarse en la Wermajd para luchar en el frente del este. Cerca de 10.000 croatas se presentaron voluntarios a este llamamiento. El 14 de abril de 1941 se formó el nuevo gobierno. Nezavizna D.R.A. Barbatska, NDH, fue el nombre oficial del nuevo estado independiente de Croacia. Ante Paveli llegó a Croacia el 20 de abril y se convirtió en el Poglavnik, guía o líder, del Estado. El territorio del Estado croata, consistía en la actual Croacia y Bosnia-Herzegovina. Los militantes de la Ustacha pasaron a formar parte del ejército croata. El 27 de abril empezaron las hostilidades contra la resistencia yugoslava. La Ustade decretó el partido único, así que toda oposición estaba fuera de la legalidad. Tras una entrevista personal de Pavelik con Adolf Hitler, el gobierno croata decretó las leyes raciales a partir del 22 de julio de 1941. Después de la guerra. El ejército rojo y los partisanos invadieron Yugoslavia el 9 de mayo de 1945. Muchos partidarios del régimen Ustacha intentaron exiliarse en Austria e Italia, pero fueron asesinados antes de lograrlo. Mejor suerte tuvieron los que fueron protegidos por la cúpula de la iglesia croata, favorable al régimen Ustacha, que se fugaron a Iberoamérica. Entre los que lograron huir estuvieron la cúpula Ustacha. Ante Pavelik, por ejemplo, logró llegar a Austria, bajo control aliado, y allí escapó a la España de Francisco Franco. La mayoría buscaron asilo en la Argentina de Perón con la ayuda del Vaticano y del Papa Pío XII. También buscaron residencia en Bolivia. Ante Pavelik regresó a España y murió en Madrid en 1959, donde está enterrado.